Si usted recién entra en nuestra sintonía, muy bienvenidos a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad es el capítulo 19 del libro de Josué. Estamos compartiendo en el Antiguo Testamento de la Biblia el libro de Josué en el capítulo 19. Comenzamos en el versículo primero donde dice la palabra de Dios, la segunda suerte tocó a Simeón. Para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. Y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad a b e r s e b a Seba, Molada, Azarzual, v a l a Esem, El Tolada, Betul, Orma, Siclag, Bet-Marcabot, Azarzusa, Bet-Lebaot, Y Saruene, trece ciudades con sus aldeas. Ain, Rimón, Eter y Asán, cuatro ciudades con sus aldeas. Y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalad Beer, que es Ramat del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de s a b u l ó n conforme a sus familias, y e l territorio de su heredad fue hasta Saride. Y su límite sube hacia el occidente a Marala. Y llega hasta Dabeset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Joc Neam, y gira de salida hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot-Tabor, sale a Daberat y sube a j a f h í a Pasando de allí hacia el lado oriental, a Gad Efer y a Itakasin, sale a Rimón, rodeando a Nea. Luego al norte, El límite gira hacia Anatot, viniendo a salir al valle de g e t e l Y abarca Catat, Naalal, Simron, Idala y Belén, doce ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de s a b u l ó n conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a i s a a c a r Y los hijos de i s a a c a r conforme a sus familias. Y fue su territorio Jezreel, Kesulot, Sunem, Jafaraim, Sión, Anaharat, Rabit, Kisión, Abes, Remed, e n g a n i n Enhada y Betpases. Y llega este límite hasta Tabor, s a h a s i m a Y b e t s e m e s Y termina en el Jordán. Dieciséis ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de i s a a c a r conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias. Y su territorio abarcó Elcat, Jalí, Betén, Aksaf, a l a m e l e c Amad y Misael. Y llega hasta Carmelo al occidente y a Sior-Libnath. Después da vuelta hacia el oriente a Bet-Dagón y llega a Zabulón, al valle de Jefte-El al norte y Bet-Emec y a Neiel y sale a Kabul al norte. Y abarca a Hebrón, Reón, Amón y c a n á hasta La Gran Sidón. De allí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro y gira hacia Osa y sale al mar desde el territorio de Axib. Abarca también Uma, Afec y Rehob, veintidós ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de hacer conforme a sus familias estas c i u d a d e s Con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí conforme a sus familias, y abarcó su territorio desde Elef, Alon Sa'anamín, Adami Nesek y Jab-Neel hasta Lakum y sale al Jordán, y giraba el límite hacia el occidente a Asnotabor y de allí pasaba a Ukok. Y llegaba hasta s a b u l ó n al sur y al occidente confinaba con Aser y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidem, Sir, Hamat, Rakat, Sineret, Adama, Ramá, Hazor, Cedes, Edrei, Enhazor, Irón, Migdaleel, Orem, Bet Anat y Bet Semes. Diecinueve ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. Y fue el territorio de su heredad Sora, Estaol, Iresemes, Saalabín, Ajalón, Getla, Elón, t i m n a t Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Geud, Neneberach, Gatrimón, Mejarcon y Racón, con el territorio que está delante de j o p e Y les faltó territorio a los hijos de Dan. Y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola, la hirieron a filo de espada y tomaron posesión de Elia y habitaron en Elia. Y llamaron a Lesén Dam, el nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades, con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de Elios. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió. t i m n a t será. En el monte de e f r a í n Y él reedificó la ciudad y habitó en Elia. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar, hijo s u hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra.